más que se, todo en una frase, el tuite es un ejemplo, todo en una frase, y se busca que esa frase sea contundente, restallante, y que... más ah, no, claro, obviamente, si no, no te lee nadie, nadie te nadie no, se retuitea. Todo. Claro. claro. <ríe> qué, qué gracioso que sea. So. Es poner un gran claro, título, a vender diario. Hay que, claro, eh, hay que reflexionar sobre el uso de los medios y de las redes para aprovecharlo. Nosotros estamos a favor claro. de la tecnología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 mad duro y alberto resulta sí, sí. que no tiene el to de presentarse como duro sino todo lo contrario y por ahora va ganando sí, sí, sí. en ese sentido y para cerrar julio eh, y vamos a meternos en problema definitivamente ya que pero ¿no? esto es peronismo esto que estamos viviendo sí. pero es peronismo es todo puro Gabriel, no. es peronismo de un Estado puro. Pero, a ver, ¿de qué lo criticaban a Perón cuando volvió en el 73? Todo era poco. Todo lo que decía Perón era poco. Y Perón llamaba a la, a la unidad, este, conversaba con Balvin. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué idea tienen del peronismo? La idea que tiene mucha gente, de muchos amigos inclusive, del peronismo, es la idea de dos o tres discursos de Perón donde dijo de cada uno de los nuestros van a caer cinco de los de ellos. Y eso lo dijo una sola vez. En un momento de pronto, muy determinado. ¿Cómo? Y en un momento muy determinado. En un momento donde le estaban bombardeando la casa del gobierno, lo querían matar. Uh -huh. Pero después Perón era, era, como él decía, un león herbívoro. Claro que es peronismo esto el peronismo las condiciones obviamente del siglo del siglo 21 es interesante la charla eh, con vos por supuesto en este caso y con otros compañeros porque hay una visión idealizada del ayer del peronismo no y viste que una, además, una visión idea ¿cómo dijiste? se va idealizada plano ah, se va reciclando se va reciclando Y ahora sectores que se posicionan como anti-albertistas fueron anti-kirneristas ayer, pero señalan, no, no, Néstor Kirchner sí era peronista, no albertista. Bueno. Es muy curioso cómo se relanza la mitología acerca de la vertebración de los ejes del peronismo, ¿no? sin comprender cuál es el rol y el andamiento. Sueño que estoy aquí en estas prisiones, dado más soñé que en otro estado más lisonjero me vi que la vida una sombra ilusión donde el pasado es mejor. Sí. Pero escandernar es de la barca es, es siempre modo. hay una idealización del pasado que como nos llega como relato en los relatos en general uno uno de siempre siempre cuenta lo más heroico, sí. lo más banal y cotidiano no lo cuenta. Acá Enrique Martín se nos mete en este punto y nos dice, Perón hablaba de soberanía, hoy co-gobierna el embajador inglés. ¿De saca esa tontería? ¿De le saca esa estupidez? ¿Cómo puede decir una tontería semejante en un gobierno que ha, ha vuelto a tomar las Malvinas como un tema de soberanía nacional frente al Reino Unido? ¿De dónde saca eso? ¿cómo pueden decir una cosa así? ¿Qué leen? Me deja, me deja atónito ese tipo de reflexiones. ¿Qué leen? ¿Cómo se puede decir algo semejante? que co co-gobierna el embajador inglés? No entiendo. Sinceramente, no entiendo. Más que por esta cuestión de que, bueno, de que la palabra acepta cualquier cosa. Si vos decís cuatro, yo digo cinco y te gané. ¿Qué sé yo? Julio Fernández Baráibar, eh, te agradezco mucho esta charla. Hay muchos puntos de coincidencia, vos sabés, sobre el diagnóstico de este presente, pero también sobre eh, qué es la política, ¿no?, en la, en la vida nacional. ¿Qué ¿Qué es la política? cómo se construye política popular y al peronismo tan malos resultados, esto que se critica tanto desde una franja o desde la otra, viste que siempre nos falta algo, ¿no? Eh, no le ha dado, no le ha dado malos resultados a la hora de continuar la identidad y de reposicionarse como gobierno nacional. Te mando un abrazo, si querés cerrar diciendo algo, adelante. Un fuerte abrazo. No, estaba pensando, este peronismo, este peronismo que hoy está gobernando, es el movimiento popular que más ha sobrevivido en la historia del mundo. No hay otro movimiento popular que 70 años después de creado siga siendo capaz de ganar elecciones y de gobernar un país y de sacarlo del marasmo en que los gobiernos liberales lo dejan. No existe. Pasen revista a todos los movimientos nacionales y populares que surgieron en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. No queda ninguno más que el peronismo. Más que el peronismo. Y otros Yo no y otros aprendiendo. Mañana en la revista Mujica eh, voy a publicar los motivos por los cuales se oculta el, al Papa Francisco y su discurso. Te mando un fuerte abrazo, Julio. Un fuerte abrazo, Gabriel. Saludos a todos por ahí. Chau. Este año, nos vestimos de largo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 ¿Qué te parece un programa de SIDA? No sé, no me pareciera. ¿Por qué lo escucharías? Por empresa, por las dudas. Por las dudas se ha escuchado. Dos horas de aplauso, terapia. Por las dudas, un programa transmitido de persona a persona. De los martes de veintidós a veinticuatro, bien? Sí, sí, sí, claro que sí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 Fin de Espacio Publicitario. Bien, se imagina que se armó la pelotera acá. Bueno, antes que nada le queremos dedicar con Hernán el tema de Alberto, que cantaba Alberto Castillo, asistentes a Beatriz Fernández, que nos escucha siempre, la mamá del querido Hernán Jauregui. Un fuerte abrazo. ¿Eh? aguante Alberto Castillo, el hombre que jamás desafinó una sola nota. Y después hay un debate acerca de la belleza de, de Caro, ¿no? Impresionante. Y siguen las polémicas. Vamos con todo. Respecto al tema Berni, fue excelente el análisis que hizo esta mañana Lucas Molinari en punto de partida, dice Alito A.E.P., juntando todas las piezas de un rompecabezas muy complejo. Estoy de acuerdo. ...Hernán Vázquez, el problema de Berni... ...además de Convervis, que ...es con muchos intendentes de la tercera... ...que es más importante... Eh, ...Enrique Martín nos dice... ...bajó a Carrillo del billete... ...se reúne con todos los ministros... ...y suben más fotos... ...y muestra a Ginés González García... ...y a otros funcionarios... ...varias fotos de funcionarios nacionales... ...con eh, sectores británicos... ...y representantes del Reino Unido... ...y dice Baray Barzale Poco... Y es un poco irrespetuoso. Dice el problema, Alito A.P., el problema principal es con el sector mafioso de la bonaerense, que defiende su quinta. No nos olvidemos de policía de qué policía hablamos, aunque para mucho periodismo es tabú, porque forma parte del entramado que lo sostiene. Indica Hernán Vázquez, todos hablan de derechos humanos, pero no quieren meter los pies en el barro, salvo excepciones como la Comisión Provincial por la Memoria. Y les señalábamos, yo pensaba además, en este momento eh, ha terminado la exposición de Raberta, en diputado sobre el proyecto de deudas de las provincias con la ANSES. Eh, si llegara a ganar eventualmente el proyecto que sostiene Infobae, ¿qué destino le tienen preparado a Raberta? Habría que preguntárselo al director, ¿no? Para, para entender lo que estamos señalando. Pero bueno, dejemos esas mezquindades que la piensen aquellos que tienen algo que, que jugarse en el tema. Vamos a escuchar, y hablábamos de economía, el debate en derredor de, eh, el impuesto a las grandes fortunas, el parecer de la gente del PSOL a través de Carlos Grande. Fíjese qué interesante el perfil que ofrece a la hora de analizar el discusión que están haciendo en la Cámara Baja. Acompañar el proyecto de ley sobre el aporte extraordinario y por única vez a las grandes fortunas es poder pensar en de qué manera debemos salir de esta crisis. Y para salir de esta crisis necesitamos tener un ente recaudador que pueda encontrar los recursos necesarios para afrontar la pandemia sanitaria, pero también aquella pandemia económica que nos dejó el neoliberalismo. Estamos hablando... ...de que este aporte extraordinario, solidario y por única vez... ...lo hagan aquellos individuos que tienen un patrimonio declarado... ...de más de 200 millones de pesos. Hablamos de un 0,08% de la población económicamente activa. Es un aporte extraordinario, es por única vez. Y a nadie le va a cambiar su condición de riqueza este aporte... Pero sí le cambiará la vida a millones y millones de argentinos que afectados por esta pandemia sanitaria no tenemos más opción que buscar los recursos en aquellos que puedan aportar, en aquellos que más tienen. A diferencia de otras leyes, esta tiene claramente destinado dónde se va a destinar el destino, dónde se va a destinar los recursos que vamos a recaudar con, con la aprobación de la ley. Y los recursos estarán destinados a un 20% en equipamiento médico, en el desarrollo y producción de las vacunas, un 20% en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, grandes generadores de trabajo, y que sabemos que en estos cuatro años anteriores han sido vapuleadas de tal manera que tenemos un cementerio de pymes en la Argentina. El otro 20% estará destinado a las becas Progresar, al sistema educativo, a generar mejores condiciones para que millones y millones de estudiantes puedan seguir estudiando y profundizando su formación primaria, primaria en el orden no de la educación primaria, sino primaria en el orden de las eh, educación de grado. Un 15% destinado al desarrollo de los barrios populares, una integración urbana, un mejor sistema de salud, urbanizar esos barrios que también son una tarea pendiente y que esta pandemia ha puesto de relieve de relieve esa gran gran desigualdad que vivimos en estos tiempos. Y por último, un 25% destinado a la exploración, investigación y desarrollo del gasoducto de la Argentina que no solamente va a beneficiar a nosotros, a los argentinos, sino también a nuestros países de la región. ¿Por qué hay que acompañar este aporte solidario?